Hola Soledad, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenos días a, a la audiencia, ¿cómo andan? Bien. Eh, bueno, ¿nos podrías comentar cómo se vienen las actividades para este 8 de marzo? Bueno, hay una agenda muy nutrida de actividades para eh, en conmemoración al 8 de marzo eh, en la ciudad atlántica, eh, en varias de ellas que, eh, participamos nosotros desde el CIERIS, pero es que es una agenda común eh, desde varios sectores y, y grupos de trabajo de, de la sede, Y la agenda, eh, bueno, eh, no se, se circunscribe a, a, a mañana, sino que, que inicia mañana, pero sigue durante eh, todo el mes, digamos. Y las actividades son como muy diversas. Hay desde muestras de fotos, a, a, a charlas los debates a, a paneles con alumnos. Eh, a, bueno, es, es como, como bien diverso a, a, a capacitaciones. Eh, bueno, hay... Hemos como generado, hemos eh, convocado, digamos, los, los que trabajamos en estos temas y, y armado una agenda bien, bien diversa. Bien. Eh, para Viedma, eh, ¿cómo, ¿cómo comienza la, la agenda? Bueno, empieza eh, mañana eh, a las 15 horas con una actividad que organiza la Comisión de Igualdad de Género de la Universidad eh, en el hall del campus de la Ciudad Atlántica a las 15 horas. Eh, que es eh, una conferencia sobre el 8 de marzo y los derechos de las mujeres, logros y desafíos. Eh, luego sigue a las 16 horas también en el campus con una charla a cargo de la doctora eh, Mervin Capicone eh, que va a analizar liderazgos femeninos en, en un par de estéticos de televisión. Eh, Eso estaba después, viendo que es en la serie Juego de Tronos. Sí, eh, va, va a trabajar el, el liderazgo femenino en la serie sí. Game of Thrones y en la obra de hielo y de fuego de, de george martin eh, va a ir, va a analizar eh, el lugar de la mujer eh, cómo se articulan estas series que son tan populares como aparece el, el, el patriarcado el malarcado la estirpe el campo simbólico la construcción de carisma de carisma esa es un poco la, la propuesta de, de, de la doctora picónica hacia al lugar algunos elementos del campo de los centros de género y derecho con con, con, bueno, con el, el campo de los medios Eh, después eh, hola hola sí, sí, ah, sí, sí me me después eh, eh, hay una fecha que tengo que confirmar si es el 9 de marzo eh, se presenta un, un protocolo de violencia directa e indirecta basada en el género eh, que se organiza también la comisión de igualdad de género de la universidad de la Secretaría académica de la sede atlántica eh, después la semana que viene eh, el lunes va a haber una inauguración de una muestra de fotos que se llama miradas retratos de mujeres en sus prácticas de trabajo y ejercicios de derechos. Esa muestra de fotos que la organiza el profesor Javier Torres Molina. Eh, va a ver eh, va a haber invitados fotógrafos y fotógrafas locales y gente del campo audiovisual para analizar la, las obras que se, que se presentan y que son obras eh, generadas en toda la provincia eh, de Río Negro. Después el 13 de marzo, la semana que viene, hay un un tallote corvino que se llama Minas de Oro, Trabajos de Investigación y Extensión de Alumnas con Perspectiva de Género. Es un panel bastante populoso de estudiantes eh, que han, han hecho trabajos de investigación y trabajos en la comunidad eh, con la temática de género, y ahí lo que hacen es presentarlos. El 14 de marzo, en la Manzana Histórica, hay un, una charla-debate sobre Mujeres, Políticas y Poder, Eh, esta charla está organizada por la doctora Mariana Rulli, el licenciada Julia del Carmen, eh, y ahí van hay invitadas políticas mujeres que eh, van a conversar sobre el rol de la participación política de la mujer. El 15 de marzo, eh, en el campus hay una una conferencia y conversatorio con Cecilia Quecha Merchan, sobre la perspectiva de género y de derechos humanos en la educación, la comunicación, la política y en la vida misma. Esta actividad está organizada por la Comisión de Igualdad de Género de la Universidad, que se deshoya en el campus. El 16, hay una muestra de cine, y una de sobre mujeres y Patagonia, que la sí. organiza eh, la doctora Paula Rodríguez Marino, y un alumno avanzado de la carrera de Comunicación Social Facundo y Arte. ...que eh, ellos sí son integrantes del FIERIS... ...el 27 de marzo... ...en la Manzana Histórica... En taller una capacitación... ...a cargo de la Magister luciana Lucía Sanfardini... ...también integra el FIERIS... ...sobre eh, el español... Eh, ...el carácter lingü eh, sexista del español... Eh, eh, ...y finalmente en un día que ya está confirmado va a haber una narración a, car a cargo de Ángela Cuelliar en el eh, sobre mujeres patagónicas uh -huh. actividad organizada en conjunto con eh, la idea de cultura muy, pero muy... Nutrida el... la agenda. Nutrida. ¿Dónde, ¿Dónde se puede vale. consultar para aquel que está escuchando que seguramente se perdió en la segunda fecha, más o menos? Eh, me imagino, sí. Bueno, <risa> en la página web de la Universidad de Río Negro, uh -huh. ahí ustedes pueden ingresar, o en la página web de la sede atlántica también. Ahí están todas las actividades cargadas con, con sus fechas, con la temática, con el tipo de actividad que es, con el lugar, porque te hay unas desarrolla en el campus, otras en la masa histórica, eh, bueno, como distintos lugares, así que ahí eh, visiten la página web que van a encontrar Eh, información sobre esta agenda. ¿Son para todo público? Para todo público, todas son gratuitas. Eh, deseamos que, bueno, que, que eh, nada, todos eh, los interesantes temas se acerquen. A nosotros nos encanta que, que nos visiten y, y recibirlo Bueno, muchísimas gracias, Soledad. Y, Sole, y sí. más allá de estas actividades organizadas oficialmente, te quiero comentar que mañana a las 10 de la mañana Eh, en el marco del paro, eh, las mujeres de la universidad, alumnas, eh, personal no docente, docentes, encontramos en el hall del campus para, para encontrarnos, para, convers para conversar sobre, sobre nuestra mujer, el cuerpo de mujer en, en la universidad, sobre nuestra vida cotidiana y nos preparamos para la marcha de la tarde.